Llegó el momento de desatar los rumores, de dar rienda suelta a las versiones infundadas. Llegó el momento de... Carne Podrida. El más completo informe de trascendidos y documentos falsos. Carne Podrida. Escándalo en economía. El ministro Cavallo desconsolado ante la deuda de 31 millones de australes que mantiene con un canillita carenciado. Carne Podrida obtuvo la grabación de la conversación telefónica en donde el citado expendedor de diarios intentó extorsionar al ministro con el solo propósito de cobrar. Mire ministro, si usted no me paga yo voy a hacer declaraciones de que usted me pide revistas eróticas. ¿eh? Perdóneme, esto lo ha inventado usted. No, no, no, no, no inventé gobierno. nada. Acá tengo factura se el mes pasado me pidió torneo anal. bonex ardientes, orgía en la City y un manual de convertibilidad sexual. Esos son todos inventos. Lo mismo que un invento... Lo ¡Yo que no invento puso nada! En... Tengo acá el pedido firmado del pornógrafo financiero. ¿Qué me va a decir, eh? Le voy a decir esto a la prensa mundial para que todos los gobiernos se enteren. Que todos lo sepan. ¿Qué es lo que quieren? Que no haya inversión y que el... Petróleo... No me eche la culpa a mí de que no haya inversiones. No tengo la culpa. ¿Yo qué le significan unos mangos que me debe por unos diarios? Significa contribuir al hambre de los jubilados y los trabajadores. No me diga eso. Significa ¿Qué eso? De... Los argumentos de caballo colmaron finalmente la paciencia del canillita. Señor ministro, ¿por qué no me paga de una vez los diarios? En esto debo ser muy franco. Y dígame. Hay muchas obras públicas importantes... Que no están recibiendo no. los fondos que. Me importa! como las obras públicas. No me venga con que no me pagan a mí para bancar obras públicas. Tengo padres jubilados, hijos que atender, tenemos hambre en casa, que no tiene sentimientos usted. ¿Eh? ¿Y ahora qué le pasa? ¿Por qué llora? Yo estoy en No, me, está emocionado Y yo no, no tenemos un mango en casa Entiéndalo, si no nos tira unos pesos No podemos hacer nada, no nos podemos mover A pesar de que mi familia no es de muchos recursos Mi familia no es de muchos recursos Mi familia no es de muchos recursos No le da un mango a su familia Tampoco no me venga con esas cosas No me diga yo no, no puedo mandar a mis hijos a estudiar no, no. Mi familia no es de muchos recursos sí, y Yo es. pude estudiar Sí, y es una cosa que lamentamos todos realmente sí. queremos Cómo funciona la, la economía. Sí, podría haber estudiado otra cosa también. ¿no? El desconsuelo de Cavallo ante este caso no tiene fin, pero no es la única lamentable situación que debe afrontar el sentimental ministro. Carne podrida estuvo presente en la puerta de su despacho donde un grupo de comerciantes aguardaba su salida. Me debe ocho docenas de huevos. Seis pomelo me debe. Sí, ahí se, Del despacho solo salió una mujer. Eh, ¿Depende, de, de señora? ...le falta mucho al ministro, ¿no sabe? Porque estamos esperando acá... ...el ministro no vino... <música> ...sí, no, pero si tuvimos toda la tarde... Tras acá, las sospechas, los acontecimientos no, no, no, se precipitaron... Secretaria. ...esos ojos... Esa, ...eso es una peluca... ¡No, no, saca, no, no, no ¡Ministro! Caballo, en torpe ardid... ...intentó esquivar al grupo con una peluca rubia, minifalda... ...y un corpiño relleno de bofe... Por ¿Por ¿Quién no los paga de una vez? Por favor, ¿qué? ¿cuándo me va a pagar? Indignación general. ¿Sí? Responda. Por favor. Mire, eh, ustedes preguntan en los pasillos cosas que para ser explicadas requieren, requieren cierto eh, clima de tranquilidad y cierto tiempo para explicarlas bien. Ah, que no va a tener tiempo. ¿Qué lugar es el ideal? Caballo nuevamente herido en su humanidad sigue sin hallar consuelo. Qué bonito, No. Pero mire lo que parece, hombre. Bueno, no llores. Bueno, no se me ponga la canción, así. así vestido, llorando, por favor, no, dolate, no, Por favor. Para no, está bien. Y aparte y las medias bien, bien, la no le quedan tan mal. Mingo, yo le doy vuelta a los hocillos. Buen gusto. No estaba mal. Lindos ojos tienen, Mingo. sí! vamos. Superados por la situación, diarieros, verduleros, mecánicos, farmacéuticos y comerciantes de otros rubros, todos acreedores del ministro, organizaron un asentamiento en Plaza Lavalle, donde esperaron la llegada del moroso, quien finalmente se hizo presente. ¡Ahora que debes! Esa es, viene a es eso? Oh, pero... de una vez a todo esto! Con que compatriotas! El ministro se conmovió ante tanta miseria sin encontrar consuelo. ¡Pero multitud intentó consolarlo no me ¡Pero más yo no llore! A pesar de que mi familia no es de muchos recursos. Y el desconsuelo del ministro finalmente encontró muestras de solidaridad, como la del ministro Mera Figueroa. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡A, la de a pesar de que mi familia no es de mucho recurso, y, yo pude... y en el rostro del sensible ministro, la sonrisa volvió a reinar. ¡Qué hermosa es la solidaridad! ¡Carne podrida! Así pasó Carne Podrida, el más completo informe de rumores, trascendidos y acusaciones falsas.